y o h、yeah. Buenos días, muchas, muchas gracias por estar en este espacio en el cual hoy nos encontramos、eh, haciendo visible nuestro reclamo con respecto a las resoluciones emitidas、eh, que afectan al régimen de licencia de los docentes、eh, rionegrinos.、Eh, en este momento, desde ayer que andamos、eh, haciendo visible esto en las distintas organizaciones, instituciones, como fue Vocalidad Gubernamental, el Ministerio, donde no fuimos recibidos.、Eh, si bien hoy en la Casa de Gobierno fuimos recibidos por a b e r un Secretario,、eh, solamente eso con los petitorios. Si、sí, estamos acá en este momento, porque justamente son resoluciones que atentan contra el régimen de licencias、eh, de nuestros compañeros y compañeras. Sin ir más lejos, hace un rato, mientras estábamos acá dentro de la casa de gobierno, me llama una compañera donde se le deniega un certificado por cinco días cuando está con un prequirúrgico de su hija. Ya el día 23 entra a cirugía, sin embargo, esas licencias se l a están denegando. Eh, unidad de gestión está diciendo que van a descuento porque ellos tienen esa orden y ella no puede dejar de desatender a su hija porque lo, la tiene que operar. y Sin embargo, no tenemos esas respuestas, esas soluciones que deberían haberlas dado ayer, donde fueron emitidas esas resoluciones, emitidas de manera inconsulta, donde no se sentaron a dialogar para poder darle algún formato. Porque nadie está diciendo que no queremos las auditorías médicas, pero sí que sean consultas para darle forma. Y que sea beneficioso para, para ambas partes.、Eh... Así como la compañera tiene que continuar con los prequirúrgicos porque el día 23 va a cirugía a su hija, tenemos otras situaciones donde están denegando los certificados,、eh, tanto por enfermedad propia de cada uno y también atención a familiares enfermos. Bajándonos, compañero, de las resoluciones de las licencias que tenemos con 50-59, que son compañeros y compañeras que están enmarcadas en enfermedades oncológicas, las están levantando. Entonces, no q u e r e n Queremos que sigan pasando estas cosas donde vemos perjudicados a cada compañero y compañera con respecto a la salud. Vos lo decías, hoy pudieron presentar nuevamente un pedido de audiencia con el gobernador. El quinto me comentaban hace un rato sin ningún tipo de respuesta. Ayer estuvieron en el Ministerio de Educación. ¿Fueron recibidos allí? No fuimos recibidos ni en el Ministerio de Educación, tampoco en v o c a l í a gubernamental. En ninguna de las dos partes. Recién hoy nos recibieron esta quinta nota aquí en Secretaría de Gobierno. ¿Cuál es la situación actual en Balcheta? Hace un rato hablábamos también con otros, con otros lados de la provincia, con otras localidades que contaban que. También se le suman bueno, pedidos de infraestructura para escuelas. o s sea, En a e Vallecheta, ¿cómo viene la cosa con las escuelas?、Eh, sí, por ahí tenemos la situación、eh, de avances lentos con algunos, algunos edificios que están Zoom de la Escuela 15, por ejemplo, avanza de manera muy lenta. Lleva, creo que a, este, a esta altura del año estamos con 14 años más o menos de. Con ese Zoom que todavía no se termina, y、eh, la Escuela Rural de Aguada Cecilio, hoy por hoy no está funcionando en el edificio escolar, está funcionando en la Comisión de Fomento, porque bueno, se comenzaron con obras, sobre todo de infraestructura y por la conexión de gas natural, y bueno, eran 15 días, ahora ya de esos 15 días se van a hacer un mes, de ese mes seguramente pasará dos meses, bueno,、eh, mucha tardanza por parte de. de d El Estado. Bueno, bueno, seguiremos al tanto de cómo continúa, a ver si hay algún tipo de respuesta a este nuevo pedido de audiencia que,、eh, bueno, esperemos que se dé, ¿no? Esperemos que se dé y que realmente se sienten a dialogar para que podamos las dos partes、eh, tener un beneficio y, y bueno, y que, no, no se, que se pueda solucionar de alguna manera.